El próximo 15 de noviembre se va a cumplir un nuevo aniversario de lo que fue y es todavía un dolor muy fuerte. El ARA San Juan y los 44 tripulantes. Ahí iba Mario Toconás y la familia está haciendo toda una acción en el marco de lo que se busca hacer para recordar a las víctimas del ARA San Juan. Irineo, eh, padre de Mario, está en línea con nosotros. Irineo, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Walter lo saluda acá en Radio Encuentro en Vietnam. ¿Cómo anda? Sí, buenos días. Acá estamos. Acá estamos. Eh, estoy de viaje. Bueno, estoy por acá por la localidad de donde, eh, como vos decía, Mario Toconá, este, salió de acá de, de Sierra Grande, Río Negro. Este, bueno, estoy por acá, visitando por acá, porque tenía que hacer un, una entrevista con una radio de acá de, de Sierra Grande, pero no, no me pude ubicar todavía con ellos pero bueno eh, sí como yo decía eh, pedía, quería pedir este colaboración del pueblo argentino para que donen banderas toda aquella persona que se sienta identificado con el submarino Ara San Juan y, y ya estamos a, a punto de cumplir los dos años de la desaparición este nosotros queremos los familiares queremos este embanderar todo lo que es el, el frente de la base naval de Mar de Plata. Uh -huh. Y por eso necesitábamos la colaboración del pueblo eh, que dan en banderas con una pequeña frase de palabras de aliento o, o lo que sientan eh, poner en, en, en el masaje, ¿no? Eh, así como verdad y justicia también puede ser unas palabras de aliento, vendría bien para los familiares. este Bueno, estamos pidiendo esa colaboración, no sé si si se puede. Yo, el, el primero, tengo que estar pasando por una radio que ya encargué también. Ajá. Y bueno, si ustedes me permiten, también quisiera pedir por, sí. por la radio de ustedes también este que me podrían juntar algunas banderas que, que vayan llegando. Que me junten yo el primero... En la mañana o en la tardecita yo estaría pasando a, Por a retirar las banderas que se puedan conectar. ¿no? Bien, Ireneo, sí. las banderas, eh, eh, ¿tienen que ser algún material, digamos? Porque si hay eh, alguien que quiere pintar una bandera o dejar un mensaje en una cartulina o algo también, eh, eh, ¿será bienvenido? Eh, sí, sería algo... Bueno, igual, ¿viste? Pero lo más que necesitamos banderas de tela, ¿viste? De tela, está bien. Para claro. que esas banderas van a quedar puestas en el alambrado de la base naval. Ah, ahí está. Bueno, entonces sí, de tela. Porque el cartón, la, el cosa, claro, de, claro, de, claro. la lluvia, el viento, lo va a romper enseguida. Claro, claro, claro. Entonces sí, ¿sí, banderas... En la tela nos dura un poco más porque ya hemos echado a ver, ya hace dos años que estamos nosotros embanderando... Por los propios medios de nosotros, no de los familiares, viste, y nos está costando un montón porque se pierden las banderas, se nos rompe por el viento, todo, este, hay que cambiarlas, hay que ir renovándolas, así que yo tengo quiero juntar el, lo más que pueda para poder, este, llevar en bandera el, el frente de la base naval y los restos que quedan para poder ir, este, cuando se rompe alguna otra, ir este, reponiendo la está bandera. Bien, esta, ¿sí? Está bien. bien. Irineo, y bueno, esta campaña la están haciendo todas las familias, la idea es esto, hacerlo eh, entre todas las familias de las 44 víctimas de, de Gara San Juan y hacer esto eh, el que es en noviembre. Sí, sí, sí, sí. sí. Eh, como hacer en cada provincia siempre hay algunos alguno familiares uh -huh. que, que, que está haciendo esto. Eh, a mí me tocó por este lado, así que estoy solo de por acá. Bueno, Irineo, y esto el 1 de noviembre va a estar pasando por Irma, atento a los que están escuchando, estamos hablando con el sí, papá sí, de Mario, sí. y eh, va a recolectar banderas, puede entrar acá a Radio Encuentro y al canal de, de TV, a ENTV y el 1 de noviembre lo vamos a estar entregando será a Mario. Y el 15 se hace se hace un, un acto protocolar también ahí en la base naval de Mar del Plata, Irineo? Así es, exactamente está, está eso ya planificado, eh, hacer un acto ahí y y recordándolo a ellos, y también no sé qué movida más tiene la Armada también ahí para para hablar con los familiares y todo eso, y que, que, que no, no estoy bien enterado, pero sé que hay una movidita más o menos, uh -huh. pero bueno. Eh, también decía yo, este a sí. los familiares nos han puesto en una condición, eh ir dos familias de cada tripulante nada más, pero en mi caso personal a mí me da como que no nos quieren ahí a los familiares ahí en la armada ahí en la base naval, ¿no? Ah, la eh, sensación que usted tiene es que no los quieren por ahí, digamos, no quieren que vayan sí, todos, sí, sí. sí, porque ¿por qué no nos están queriendo sacarle a todas las familias? Yo tengo seis hijos más, mi nuera, mis nietos. También quieren estar ahí en este en este acto. ¿Por qué no podemos estar? ¿Por qué? Nosotros no elegimos estar en esta situación que estamos. Eh, ellos nos llevaron a esto. ¿Por qué? Porque ellos sabían bien que ese submarino no podía salir a navegar. Y los sacaron a navegar. Y los mandaron a navegar. Y pasó lo que pasó. En una palabra, le mandaron a la muerte. Entonces, ahora ahora quieren ellos este, desligarse y ya con la familia de tenerlo ahí lo menos posible que se pueda entonces cómo puede ser, es una injusticia total eso tal uh -huh. ¿Eh? cual yo yo no necesito que me paguen el pasaje ni nada, pero yo quiero que, si mi familia quiere ir, quiero que estén ahí presentes y están en el derecho ahora, de tenerlo, claro a su, a, su, a su hermano nosotros somos una familia grande somos de acá ¿Eh? sin duda si yo no veo lo, lo que está haciendo de nada algo bueno no lo estoy viendo yo estoy viendo que ellos están queriendo no este correr de una palabra viste correr de ahí para que no no estemos, ya está dicho ya en una parte ya está dicho los familiares de que vienen de otros lados de otros puntos eh, vienen y lo los traen a buenos aires y lo dan un alojamiento en, en buenos aires y de ahí de Buenos Aires les mueven en un colectivo hasta Mar del Plata para el Lasto y termina el acto los sacan a Buenos Aires y de ahí ya eh, los reparten para su respectiva provincia, mm. ¿Eh? además y siempre no, no fue más de dos, dos familiares, ¿cómo puede ser eso? yo digo? yo bien claro yo no hablé con ellos pero yo eh, mañana yo estoy en viernes y capaz que yo mañana tengo un teléfono hasta allá, yo se te lo, lo voy a decir a a los de la Armada, ¿por qué puede ser y, y así, hay muchos muchas familias que están desconformes. ¿Por qué? Eh, cada tripulante tiene tiene muchos familiares. Claro. Y quieren estar ahí en ese ancho, Quieren estar recordándolo a, a sus familiares. ¿sí? Tal cual. Y pidiendo, además, también me imagino justicia y los responsables que paguen por lo, por haber hecho lo que hicieron, ¿no? Lógico, lógico, lógico. Por eso yo estamos pidiendo las banderas con una frase que diga Eh, principalmente este verdad y justicia que se haga justicia que se vean las cosas como fue sí eh, bueno, mira este sí. ¿cómo, cómo este tu nombre tuyo y Walter Walter mira Walter se puede juntarme algunas banderas yo el primero voy a pasar por ahí antes de ir yo te voy a llamar y en qué hora voy a ir y ya me puedo quedar un par de horitas por ahí para poder este De juntar las más que se puedan algunas banderas y para poderme llevar unas cuantas banderas. Y quedé con otra radio también. Y, Está eh, bien. Me han quedado de juntar banderas y hoy vine a Sierra Grande también a, a, hacer, a hacer esto. este ¿vale? Vamos a reiterar esto, Irineo. Gracias por eh, la posibilidad de charlar con usted. Y, y bueno, acá en Vietnam Radio Encuentro y en TV también estaremos a, ayudando a esta campaña que están desarrollando como familia, pidiendo verdad y justicia, en este caso banderas para acompañar al pedido recordando ya el 15 de noviembre a cumplirse dos años de aquel Bien. momento. Gracias por el contacto, sí. abrazo grande. Bueno, gracias igual a vos, a tu audiencia, un saludo grande para todos. ¿eh? Hasta pronto. Gracias, gracias. Estabas escuchando a Irineo Toconás, el padre de Mario Toconás, que era el único tripulante de la provincia de Río Negro que se subió al submarino a San Juan, y que bueno, ya sabés eh, todo lo que ...ha pasado las familias... ...y que ahí expresaba su dolor... ...a partir de que el 15 de noviembre... ...que se cumplen dos años... ...del último contacto real... Eh, ...con el Dara San Juan... ...bueno, están juntando banderas... ...hasta el 1 de noviembre hay tiempo... ...para poder eh, traerlas aquí a la radio... ...hasta el viernes 1 de noviembre... ...se lo vamos a estar entregando el INEO... ...y con eso quieren en el alambrado... ...de la base naval que hay en Mar del Plata... ...colgar todas las banderas eh, argentinas banderas blancas, sino con este mensaje de verdad, de justicia y de apoyo a las familias. Y es una forma también de mantener vivo el reclamo de justicia y que los responsables de lo que se hizo mal paguen por haber hecho lo que hicieron mal.